Egunon gustio y bienvenidas, bienvenidos a todos a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Ratia. 9 y 2 minutos de la mañana de este jueves 23 de febrero y ya empezamos a notar el cambio de temperatura, ese ascenso de temperatura que, del que os veníamos hablando los últimos días. Ahora mismo tenemos ya 6 grados, eh, ahora a las 9 de la mañana, 6 grados de temperatura aquí en Berriozar. Temperatura que irá subiendo ligeramente, que hoy alcanzará hasta los 15 grados y que mañana se prevé que ronde también los 16 y que así siga hasta el sábado. El domingo ya se prevé un ligero descenso y quizás, y quizás algún chubasco que otro, aunque parece ser que esos fríos de las últimas semanas ya los hemos dejado atrás, aunque habrá que ver en esta tierra nuestra nunca se sabe con el tiempo. Jueves 23 de febrero, como hemos dicho, y un día en el que hay preparada y prevista una movilización aquí en Berriozar para protestar contra los desahucios y en concreto contra el desahucio de una familia de Berriozar, una familia de cinco miembros. Eh, que vive en la calle Arantzazu y que será desahuciada mañana. Por lo tanto, ya hay, eh, como hemos dicho, convocada una concentración para hoy a las 7 y media frente al ayuntamiento y seguramente también... Se convocarán más eh, movilizaciones de cara a ese desahucio que tendrá lugar mañana a las 10 de la mañana. Para hablarnos de todo ello tendremos con nosotros a Ángel Laj, que es eh, miembro de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca, que nos contará también eh, qué es lo que opinan sobre esta nueva medida anunciada por el gobierno de Mariano Rajoy, en la que se aplicará la dación en pago, es decir, el dar, una, el dar la vivienda para saldar la deuda con el banco, eh, siempre y cuando todos los miembros de esa unidad familiar se encuentren en el paro y no tengan otros ingresos para hacer frente a la hipoteca de esa, de esa vivienda. Ángel Lag nos contará qué es lo que opina sobre esta noticia que saltó ayer eh, mismo. Y tendremos muchas otras eh, cuestiones que tratar, aunque todo eso será en nuestro informativo, nuestro boletín informativo, que comenzaremos en breves instantes. Así que no os mováis, no cambiéis de dial, por favor, que volvemos enseguida y que estaremos ahora mismo ya con vosotros en el 100.8 de FM o por internet en eguzquiplaza.net. nueve y seis minutos de la mañana. Comenzamos con nuestro repaso informativo y lo hacemos con las noticias relacionadas con Navarra. En primer lugar os contamos que se ha aprobado un paquete de medidas para impulsar la contratación en Navarra. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, informó ayer sobre un paquete de medidas que el Ejecutivo Foral tiene previsto impulsar con el fin de fomentar la contratación. Para sufragar estas medidas, el gobierno destinará 12 millones de euros, cifra adicional a la que ya se recoge en los presupuestos para 2012 Con estas medidas el Ejecutivo calcula que se podrá contratar a 4.200 personas en desempleo poner en marcha 150 proyectos emprendedores reinsertar, reinsertar perdón, a 800 preceptores de renta de inclusión laboral y formar a 4.600 parados más de lo que estaba previsto. Según explicó Barcina estas medidas son complementarias a las que desarrolle el gobierno español En concreto se destinarán 5 millones de euros para impulsar 2.200 puestos de trabajo subvencionado con hasta 4.800 euros a las empresas de menos de 25 trabajadores que contraten a personas menores de 30 años, mayores de 45 o parados de larga duración de cualquier edad. Otros 10,3 millones se convertirán en deducciones de 4.200 euros para empresas que hagan un contrato indefinido, siempre que suponga un incremento de plantilla y en deducciones de 1.500 por la transformación de un contrato eventual en uno indefinido. También se contempla la colocación de 800 personas subvencionando a las empresas contratantes. La oposición, en cambio, no es tan optimista como Barcina en cuanto a la eficacia de estas medidas, ya que, según aseguran, se trata de un paquete de medidas muy similar a los presentados durante los últimos dos años que no fueron suficientes para frenar el ascenso de las cifras del paro en navarra que supera ya las 50.000 personas paradas Y el sindicato LAB denuncia el olvido de Aoz y exige al gobierno su reindustrialización. El cierre de Cotalsa y Acisa, sumado a la debilidad del sector de servicios, han llevado, según LAB, a que Aoz se convierta en una ciudad fantasma donde predominan las empresas vacías. En una rueda de prensa ofrecida precisamente en Aoz, explicaron que aunque con la instalación de la empresa Gamesa intentó venderse una esperanza de reindustrialización, actualmente solo 40 personas de la zona trabajan en ella. Los delegados de LAB afirmaron que la crisis ya comenzó a golpear esta localidad en los años 2006 y 2007 con el cierre de las empresas Solano, Tecolor, Propitex y Tainsa, entre otras. Entonces una iniciativa popular liderada por LAB comenzó a reivindicar la reindustrialización de la zona. Tanto el Ayuntamiento de Aoiz como el Gobierno de Navarra prometieron fomentar el empleo en la zona y anunciaron la instalación de una planta de la empresa Gamesa. Fue según LAB un momento ilusionante para los ciudadanos. Sin embargo la central denuncia que toda las promesas del gobierno y del ayuntamiento han caído en saco roto y que actualmente no quedan Oiz más que el esqueleto de un polígono industrial fantasma con los restos de todas las empresas que han ido cerrando sus puertas el sindicato denunció que el caso de Gamesa es otro ejemplo de la desindustrialización de Oiz a pesar de que desde las instituciones se les intentó vender la idea de que con su instalación se acabaría el paro según Lab esta idea no se ajusta a la realidad puesto que antes de instalarse Gamesa los parados rondaban las 180 personas y hoy en día son 252 Y seguimos adelante con asuntos de economía y es que el club atlético Osasuna ha propuesto renegociar a 75 años su deuda con Hacienda. Osasuna ha hecho una propuesta al gobierno de Navarra mediante la que pagaría en un plazo de 75 años la cantidad que actualmente adeuda a Hacienda en concepto de IVA e IRPF, casi 28 millones de euros, de la que se espera obtener respuesta en breve. Así lo desveló su presidente Pachirizco, quien quiso salir a ...al paso de las informaciones publicadas en Diario de Navarra... ...sobre un posible plan de rescate solicitado por el club a las instituciones navarras. Eso es eh, falso, solo hemos realizado dicha propuesta al gobierno para pagar la deuda... ...porque queremos hacerlo, pero necesitamos tiempo. Nunca se ha pedido ningún trato de favor ni la condonación de la deuda. De eso declaró el eh, máximo dirigente Rojillo. Del mismo modo, quiso dejar claro que tampoco es cierto que hayan solicitado al Ejecutivo Foral ni financiación ni la construcción de un nuevo estadio. Por su parte, la presidenta del Ejecutivo Foral, Yolanda Barcina, mostró su disposición a tratar sobre un aplazamiento del pago de la deuda rojilla a la hacienda navarra dentro de la legalidad. Eso sí, al considerar que Osasuna es un referente para el Rialde y al que el Gobierno apoya, como lo ha demostrado en otras ocasiones. Por contra, descartó cualquier tipo de rebaja de impuestos porque no procede y no se entendería, dado que recordó el esfuerzo que se ha A todos los navarros con la reciente subida de impuestos y los sueldos muy superiores a la media que cobran los futbolistas. Osalzuna tiene que pagar los impuestos como todos y más en estos, momentos de, de, en estos momentos difíciles, explicó Yolanda Barcina en unas declaraciones que se produjeron antes de la comparecencia de Pachizco.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 Los salarios y otros bienes. Por contra, el banco que ya ha cobrado una parte seguirá cobrando en el futuro y se queda con el piso que podrán volver a vender a otra persona o a otra familia. El gobierno central de Mariano Riajoy ha tratado de minimizar el escándalo social que están provocando estos desahucios. al proponer a los bancos que se acojan a un código de buena práctica para aceptar la dación en pago, una de las exigencias de la plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Eh, la dación en pago consiste en la entrega de la vivienda para saldar la deuda que se tiene con la entidad bancaria. Eh, sin embargo, el Gobierno solo acepta esta eh, dación en pago en casos excepcionales, familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trate de la primera vivienda. Eso sí, las entidades financieras se podrán acoger a este código de forma voluntaria. Para algunos eh, se trata de un paso necesario, pero insuficiente y propagativo y para otros no vinculante e ineficaz. Lo cierto es que la medida se produce en un momento en que se producen al menos dos desahucios diarios de media en Navarra. Y, como os contábamos ayer, se dio un paso más para la apertura de Brico de Pot en Berriozar. La Comisión de Ordenación del Territorio emitió un informe favorable a la aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Suprim Supramunicipal, el PESIS, para la implantación de un gran establecimiento comercial de bricolaje en Berriozar y Artica, promovido por la firma Eurodepot. No obstante, el promotor deberá solicitar a la Dirección General de Obras Públicas la preceptiva autorización para la construcción de los correspondientes accesos para conectar su establecimiento, con la red de carreteras que correrían a su cargo, eh, según informa el Gobierno de Navarra. Una vez que la Comisión de Ordenación del Territorio ha realizado su informe, que tiene carácter preceptivo, es ahora el Gobierno quien en una próxima sesión deberá aprobar definitivamente este PESIS. El eh, gran establecimiento comercial que se proyecta en este PESIS operará bajo la enseña comercial de Brico Bricodepot y estará destinado a la comercialización al por menor de productos, artículos y materiales destinados al bricolaje Y a La construcción tendrá una superficie de 7.201 metros cuadrados y una superficie útil de venta y exposición de 5.755. Se prevé implantar en Berriozar junto a la Rotonda de Pamplona y a los establecimientos McDonald's e Idea Center. También os recordamos que a partir del 1 de marzo se abrirá el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños y niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en 2012, siempre y cuando su nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del inicio de curso. Las solicitudes podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de 8 y media a 11 y media de la mañana en la web municipal riozar.es o en el teléfono 012. y unas, Esas solicitudes, una vez cumplimentadas, se deberán entregar de nuevo en el vestíbulo del Ayuntamiento, también en ese mismo horario de 8 y media a 11 y media de la mañana. Y terminamos con una propuesta, la que nos hace el BKE Mendi Taldea, que quiere subir al monte Auza este mismo fin de semana. Este monte de 1.306 metros será el objetivo del grupo de montaña BKE Mendi Taldea en su próxima excursión. Una marcha montañera que partirá el próximo sábado 25 a las 8 de la mañana desde la Plaza Lanceluce. Bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro boletín informativo. Más eh, información en las repeticiones de estos eh, boletines en Berriozar y Ratia y también por internet en eguzquiplaza.net. Y seguimos adelante en Berrión, en el magazine Berrión de Berriozar y Riatia, en el 100.8 de FM, o en internet, en eguzquiplaza.net. Como os hemos comentado antes, eh, los desahucios son un tema eh, importante, son un tema además de actualidad y más en, en nuestro pueblo, con un caso muy cercano, el de Juan y Julia, que podrían ser desahuciados en breve. Eh, precisamente en Berriozar tenemos eh, la plataforma de afectados por la hipoteca, un grupo de esa plataforma de personas afectadas por la hipoteca. Y tenemos con nosotros en los eh, estudios de Berriozar y Riatía uno de sus miembros, a Ángel Laj, Caicio Ángel Egunon. A ver, que me parece que no te oímos eh, bien. Tal vez eh, No estemos eh, eh, tenemos algún problema técnico, Egunon, Ángel. No, parece que seguimos sin escucharte. Vamos a intentar solucionarlo y estamos con vosotros en un segundo. bien y creo que ya hemos solucionado estos eh, problemas técnicos eh, que son las cosas del, del directo que diría Kelly, más en una radio pequeña como la nuestra, Caixo Ángel Egunon Egunon, buenos días a a todos. Ahora, sí te, ahora sí te escuchamos eh, Bien, eh, como decíamos eh, la plataforma de personas afectadas por la hipoteca ha realizado varias acciones de protesta, de protesta y acciones informativas también para bueno, pues dar a conocer eh, los casos de desahucios que se están dando eh, en nuestro entorno, recientemente eh, hablábamos de una movilización que tuvo lugar en Pamplona, ¿no? en una, la sede del eh, Banco Santander. Intentasteis hacer llegar una carta al ex consejero eh, Luzón. Bueno, pues, eh, ¿cómo, qué, ¿qué más movilizaciones habéis, habéis llevado a cabo? ¿Cómo han sido esas movilizaciones? Sí, bueno, el tema de la, car la entrega de la carta al consejero Luzón del Banco Santander, bueno, ex consejero, porque uh -huh, ya está, está jubilado, jubilado, con ¿no? 65 millones de, de, de, de, jubilación. de jubilación, entonces eh, se le entregó una carta eh, por gente de la plataforma de Berriozar, de la plataforma de efectos por hipoteca de Berriozar, Y, y bueno, eh, sobre todo se le entregó porque el, la, la que está detrás del embargo y del de desahucio que se va a producir mañana, <coughs> a las 10 de la mañana, pues base eh, es la UCI, que es Unión de Crédito Inmobiliario, uh -huh. eh, propiedad al 50% del Banco Santander y del BNP Paribas. Uh -huh. Entonces se le quería hacer un poco presionar para que diera una solución que no sea el desahucio a esta familia mm. y, bueno, y a todas las familias que están en la misma situación. ¿no? Como comentábamos, pues son varias las, las protestas, las acciones de denuncia que habéis llevado a cabo y entre otras bueno, también... ...hoy mismo, esta misma tarde... ...tenéis prevista una, una concentración, ¿no? Sí, hoy 23 de febrero... ...a las siete y media de la tarde... En, ...junto al ayuntamiento... ...en la acera esa del ayuntamiento... ...hemos quedado para mostrar nuestro desacuerdo frontal... ...con el desahucio previsto para el, el viernes... <coughs> ...a las 10 de la mañana... ...y... ...o sea, para mañana a las diez de la mañana... ...y entonces... Eh, ...hemos convocamos a toda la ciudadanía... ...a que acuda... <coughs> ...perdón a que acuda a esta concentración, que, bueno, va a ser también una especie de asamblea, que estarán ellos presentes también, uh -huh. <coughs> y, sí. y nada. Aunque no sea, bueno, sí, sí al menos para, para mostrar apoyo, ¿no?, sí, a, es a, un, esta, a esta sí. familia de Berriozar, que lo está pasando realmente mal en estos momentos. Sí, es una manera de, bueno, de hacer valer el, la idea que existe en Berriozar de que no haya ningún desahucio por motivos económicos, sociales de la primera vivienda a la gente necesitada y, y uh -huh. bueno, incluso hay una moción aprobada por unanimidad por el ayuntamiento con una única extensión del PP pero bueno, que incluso a nivel personal también lo apoyaba uh -huh. Uh -huh. entonces eh, creemos que es un, algo que todo el pueblo debe rezar está en contra de que se realicen estos, este tipo de desahucios mm. y que haya unas soluciones más justas para, para esta situación de crisis que no solamente la la han creado la, la gente, sino que han sido sobre todo los banqueros y los, hmm. y, y los políticos con su falta de control. ¿no? Por lo tanto, vosotros hacéis un, un llamamiento para hoy, para esta tarde a las siete y media frente al ayuntamiento y también eh, supongo para, que para, y para, para mañana, mañana. Y para que, mañana a las diez de la mañana, eso está previsto mañana a las diez de la mañana, el desahucio de Juan y Julián, aunque bueno, hay algunas novedades que si sí quieres luego comentaremos, pero en principio se ha quedado allí y... Bueno, intentamos que sea una movilización de Berriozar para impedir que a nadie se le eche de envergadura uh -huh. a la calle por, por estos temas. Por, por motivos eh, económicos. económicos, sociales. Eh, sí. Me comentabas antes, fuera de micrófonos, que, que sí que, bueno, que, que habías hablado con, con ellos, y sí que sí que con Juan y con Julia, y que sí que podía haber alguna novedad. Sí, bueno, eh, yo creo que la presión que se está haciendo <coughs> con las entidades eh, bancarias o financieras tanto con UCI como con los bancos y tal, eh, pues yo creo que también eh, tienen su, se trasladan a estas situaciones. ¿no? Entonces, eh, hay una posibilidad de que se pueda prolongar eh, por unos meses el, la estancia... ...de Juan y de Julia... ...pero tampoco está nada claro... ...porque no hay nada por escrito... ...el, el juzgado no sabe nada, etcétera... ¿no? Uh -huh. ...entonces no sabemos hasta qué punto es un globo sonda... ...o es algo claro. realmente con, con proyección... ...claro, vosotros tenéis que seguir alerta... ...puesto que no, no hay nada firmado... ...no hay nada escrito... ...y solo, solo se sabe que bueno, que es posible... ...que quizás Eso eh, haya alguna... Eso es. ...entonces a, a mañana... Debe, de... ...lo que sí es seguro es que mañana a las 10 de la mañana... Eh, va a acudir el juzgado de paz eh, para el, el, intentar el desahucio de Juan y de Julia de la vivienda uh -huh. y bueno pues eh, convocamos un poco a los vecinos y vecinas de Berrezar a que acudan allí y bueno pues por lo menos sabremos de primera mano las últimas noticias y uh -huh. nos hablarán ellos también. Eh, mm. ...de su situación, etcétera, ¿no? Y... Además que en el caso de que se produjera ese desahucio... De, de, ...también sería importante que, pues, que estuviera todo el mundo ahí... ...también para tratar de, de impedirlo, ¿no? Porque se, con este tipo de acciones también se, se gana tiempo, ¿no? Sí, bueno, es, eh, como estamos viendo hay movimientos... Eh, ...incluso en el gobierno español actualmente que intentan, bueno, que ven claramente que el tema de los desahucios es un, un grave problema social y humanitario y, y ese grave problema, desde luego, no, es, no depende única y exclusivamente de quienes contrataron las, las hipotecas, sino también de quienes se las dieron, de en qué manera se las dieron, de la burbuja inmobiliaria, de todo el sistema financiero y de la crisis actual. Entonces, la gente que se ha quedado en paro, pues evidentemente no es culpable de que se haya quedado en paro ni de que tenga... ...de que no pueda pagar la hipoteca. Precisamente contra todas esas eh, prácticas... Eh, ...surgió eh, la plataforma de personas afectadas por la hipoteca... ...una plataforma de bastante reciente creación... ¿no? ...y más eh, reciente implantación aquí en Berriozar. ¿Cuánto, cuéntanos un poquito la historia... Eh, ...cuándo surgió la plataforma... ...cuándo os organizasteis aquí en Berriozar. Sí, bueno, pues... Eh, ...la plataforma de personas afectadas por la hipoteca... Eh, ...ya estaba creada en Pamplona uh -huh. y entonces eh, a la vista de que había bastantes casos que conocían ellos de gente de Berriozar... ...que acudían ahí a la plataforma para asesorarse y así, eh, decidieron pues, eh, montar o decidieron intentar crear una plataforma en Berriozar... ...se hizo una primera reunión el 19 de diciembre a la que acudieron unas 50 personas... ...de aquí debe rezar uh -huh. y, ...y algunas que bajaron de Pamplona... ...de la plataforma... ...y a partir de... ...se hizo una primera asamblea... ...una vez que pasó la Navidad y todo esto... ...se hizo una primera... ...una reunión preparatoria de, este, de esta Constitución... ...el día 12 de enero... ...el 16 de enero ya se, se hizo la... ...la primera comisión gestora o algo así... ...para preparar la plataforma... ...y el 19 de enero ya se hizo la primera... ...asamblea constitutiva... ...a la que acudió mucha gente... Y bueno, ya a partir de entonces, eh, ya estaba notificada el desahucio a uh -huh. Juan y a Julia, que tenían un periodo voluntario de un mes para entregar las llaves. Entonces, al eh, sin acabar el mes, ya les notificaron la, el desahucio obligatorio, ¿no? uh -huh. la, la expulsión de la vivienda. Y entonces, pues un poco a raíz de ahí, pues nos juntamos todos los lunes... Eh, para la gente que, que afectada o las personas afectadas, nos juntamos los lunes a las 7 de la tarde en la zona cultural, en el Culturgune, de... a lo de la policía municipal, en el uh -huh. ayuntamiento y, bueno, pues ahí intentamos asesorar. Nos están viniendo varios casos. Porque vosotros ofrecéis, digamos que no, no es un, un mero apoyo moral, que también, mm. sino que ofrecéis ayudas realmente, pues eh, ayuda a través de, de abogados, o cómo, cómo sí. es esa ayuda eh, que prestáis a los afectados. Bueno, la primera, la primera apoyo que, bueno, de hecho, la plataforma no, no solamente la formamos gente que no tenemos ahora mismo problemas con hipotecas, sino que también hay gente que están eh, de hecho van todos los lunes gente que tienen problemas con hipoteca afectadas por la hipoteca eh, forman parte de la plataforma no no somos solamente colaboradores sino que también gente afectada no y entonces eh, los lunes suele venir allí gente eh, ...personas afectadas y entonces eh, se, bueno, se intenta con ellos eh, que, que primero que no se sientan culpables de esta situación de crisis que ellos no la han generado, mm. que vamos, en realidad la deuda de, la, de, la, de los... Particulares es un dos y pico por cien respecto a la deuda total de que tienen los bancos, ¿no? Mm. Entonces, no es una situación que la hayan generado, no es un problema financiero que lo hayan generado las, las personas que han contratado hipotecas Na, muchas ma, veces ma fin al contrario, ¿no? Por bueno, eso te digo. Entonces, es que eh, uno eh, así a solas pues dice, jo, ¿cómo me he podido meter en esto? etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Claro, tampoco era previsible, aunque ya se hablaba de la burbuja de movilidad, tampoco era previsible que hubiera una situación de crisis tan prolongada, que la gente se fuera quedando en el paro como se está quedando, mm. que se quedara, pues, sin, ni siquiera ni sin cobrar el paro, muchos de ellos, entonces... Que es el caso, precisamente, de Juan y Julia, que en un principio sí que cobraban bueno, más, un sueldo y, y algo más, ¿no? Sí, Pero sí, sí. que eh, pues, eh, poco, progresivamente mientras las cuotas de la hipoteca les iban subiendo de forma también bastante espectacular eh, se quedaron sin ingresos, ¿no? Sí, efectivamente, además tenían les hicieron firmar, bueno, el caso de Juan y Julia es un caso casi para explicarlo detenidamente, porque mm -hmm. compraron una inmobiliaria en, en la Plaza Castillo y en la misma inmobiliaria estaba gente de la UCI eh, allí ofreciendo la, el, el, préstamo, el préstamo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, una cosa un poco rara que que, bueno, es, sería para hablar largo y tendido, pero uh -huh. sí, efectivamente, estuvieron pagando uh, cuotas de 1.600 euros mensuales, mientras trabajaban los dos estaba muy bien, uh -huh. pero luego, cuando ya vino la crisis, pues, efectivamente, no pudieron pagar, tenían dos préstamos, uno personal y otro hipotecario, bueno, sí. también, un crédito de, de vivienda y otro préstamo personal, Y entonces, uh -huh. claro, pues eh, no han podido hacer frente, les quedan 80.000 euros todavía eh, por pagar deuda, y sí. de, después de que llevan años pagándolo, ¿no? Uh -huh. Y además a un precio desorbitado una casa de 70 metros en la calle Aranzazu, que ya sabemos... Sí, pues, y que ahí las casas además pues, ya son, son casas viejas. Son casas viejas casas, y donde... tal, pero les cobraron un, un montón y claro, la gente también... Eh, estaban de alguna manera también obligados, eh, sobre todo esta gente de extranjera o que han venido de, de fuera... Eh, la misma ley de extranjería se utilizaba para, para inflar la burbuja inmobiliaria porque exigía a las personas inmigrantes vivienda estable. Entonces, una de las condiciones para poder hacer el reagrupamiento familiar, o sea, para que pudieran traer a sus hijos aquí, ellos que habían venido como avanzadilla para abrirse camino y, y buscarse la vida, ¿no? Pues eh, la ley de extranjería les, les exigía una vivienda claro. estable. Y claro, y la mejor manera de tener una vivienda estable era meterse y decir, bueno, pues en vez de pagar un alquiler y tal, pues si lo pagó en, y la casa va siendo mía, pues ya está, ¿no? Es un poco la trampa que nos han que nos sí, sí. han ido haciendo y encima y mucho más a, la pers a las personas emigrantes, uh -huh. ¿no? Ante estas situaciones, eh, aparte de las movilizaciones que hemos mencionado, las que, bueno, las diferentes eh, movilizaciones que habéis venido a cabo, y, llevando a cabo y que, que todavía eh, quedan eh, por hacer, eh, me has comentado antes que teníais la intención de presentar una iniciativa legislativa popular. ¿En qué consiste eso? Sí, bueno. Eh se me había olvidado antes también decir eh, la plataforma no solamente es una plataforma de movilización sino que también es una especie como de si fuera de para que la gente se desahogue hable etcétera etcétera sí. ¿no? y también eh, ofrecemos nuestra ayuda en la medida de lo que podemos tenemos un equipo jurídico que asesora las situaciones, lo que pasa es que nos llegan ya muy deterioradas, son situaciones ya casi sí, finales, sí. Eh, casi finales, y entonces eh, lo intentamos, ya estuvimos, de hecho, el jueves, en el, no, el martes, perdón, estuvimos en un banco también con los afectados de aquí de Berriozar, entonces eh, intentamos ir a hablar con los bancos, acompañar, acompañando a las personas afectadas a hablar eh, con los bancos, ...para renegociar o para ver qué posibilidades de, tienen... De, de, ...o bien que haya una moratoria o lo que sea, ¿no? Mm. En la plataforma... ...bueno, la iniciativa legislativa popular... ...es algo que se va a empezar a trabajar a partir de... ...de marzo ya... De, mm -hmm. ...me imagino sí, que a partir sí, a, a de... la ya vuelta de, de la esquina, sí, o bueno. de, de, ...a partir del 19 de San José... Mm -hmm. ...se empezará a trabajar el tema... ...porque es una, una iniciativa a nivel de todo el Estado español que se mueve sobre todo desde Barcelona, que tiene una plataforma que lleva muchos años trabajando, y pretende modificar la ley de enjuiciamiento civil para que, se, bueno, para que haya una dación en pago con efectos retroactivos. Eh, de, cuando tú entregas la vivienda, que automáticamente esa vivienda para que tú la eh, te endeudaste, en el momento en que entregas la de vivienda, dejas de tener deuda, entonces... Sí, se, se cancela la, toda la deuda, todo lo que debes y así puedes plantearte una nueva vida o plantearte tu vida de otra manera ya con, sin tener que acudir a la economía mm. sumergida sí, o sí, sí, a sitios sí. así porque si no te embargarían las nóminas, etc. ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, lo de las cosas que se piden es una paralización de los desocios, que se dé una moratoria ...para que en dos o tres o cuatro años no haya ninguna ejecución eh, hipotecaria... ...y desahucios por temas económicos. Uh -huh. y, y luego también que haya el, lo que se denomina el alquiler social... ...que es eh, el, que todas las personas que hayan, se hayan quedado sin vivienda... ...tengan derecho a seguir residiendo en que, que, bueno, la vivienda que habitaban o en, en otra vivienda... Eh, pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos mensuales por un periodo de 5 años, ¿no? Uh -huh. Hasta que la situación económica cambie. cambie. ¿no? Eso uh -huh. es. Eh, uh -huh. Eso en cuanto a, la, a, a lo que vosotros proponéis, pero eh, también... Es una tenemos... recogida de firmas, eso eh, es. sí, uh -huh. que eso, bueno, hay que hacerlo. O Se ha presentado en el Parlamento Español, eh, son unas hojas oficiales, o sea, uh -huh. lleva su tramitación y eso es una recogida oficial de firmas, de firmas. que hay que recoger 500.000 ...para que se pueda, en todo el Estado, para que se pueda cambiar. Y eh, vosotros, como plataforma de personas afectadas por la hipoteca... Eh, ...me imagino que te, también, a partir de... ...pues también os dedicaréis, ¿no?, a recoger firmas por aquí. Sí, o... sí, sí. Dejaremos también en sitios, eh, pondremos mesas... ...dejaremos en sitios de vergazar, etcétera, ¿no?, uh -huh. para que la gente pueda firmar. Uh -huh. eh, sin embargo, también hay otra... ...bueno, hay otro foco de actualidad ahora mismo en torno a este, a este tema... Y es que el eh, Partido Popular, bueno, mejor dicho, el Gobierno, el gobierno Central, en, aunque esté en manos del Partido Popular, eh, ha tratado de minimizar el escándalo social que están provocando todos estos desahucios y eh, ha propuesto... Eh, ha propuesto a los bancos que se acojan a un código de buena práctica es decir, eh, bueno, una, que, que acepten una dación en pago la entrega de lo que comentabas tú, la entrega de la vivienda para, para saldar eh, definitivamente la deuda que las eh, personas tienen con, con esa entidad bancaria eh, pero hay varios asuntos, hay varios flecos en esa propuesta que a priori parece muy positiva pero que eh, bueno, siembran la duda ¿no? por una parte eh, eh, habla de casos excepcionales de familias con todos sus miembros en paro, algo que, eh, bueno, también hay familias con, eh, con situaciones dramáticas en las que no todos sus miembros están en paro, ¿no? Y, y luego también habla de, de que sea un código que los bancos, al, al que los bancos se podrán acoger de forma voluntaria. Digamos que eh, parece una noticia positiva, pero deja un, deja un margen a la incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, eh, yo creo que lo que demuestra es que el, el problema es tan grave y es un problema tan, tan serio que el derecho constitucional a la vivienda digna, o sea, está como otros tantos derechos al derecho al trabajo pues está viendo que este, esta sociedad capitalista que hemos estado construyendo y fomentando y potenciando pues no ha dado resultado, entonces ha fracasado ...y de hecho no es solamente es un fracaso a nivel del Estado español... ...sino que es un fracaso a nivel mundial, ¿no?... Eh, ...entonces eh, es tan grave el problema... ...que el gobierno eh, se ve en la situación... ...de tener que plantearse el tema de, de definitivamente, ¿no?... ...no obstante pensamos que esto es más que nada... ...un globosonda del gobierno... Eh, no, ...no está nada concretado específicamente... ...parece ser que además de ser voluntario... Eh, ...habría como subvenciones o habría ayudas a los bancos y nosotros entendemos que las ayudas no tienen que ser a los bancos... ...que ya han recibido miles de millones de no ayudas escape. en el rescate, ¿no? Entonces, sino que tiene que ser sobre todo a la población, a la población afectada. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la dotación en pago, si no es retroactiva... retroactiva eh, o sea, hay mucha gente que se ha quedado en estos tres o cuatro últimos años sin, sin vivienda, entendemos que por lo, menos, por lo menos todos los que se han quedado sin vivienda se tenían que quedar sin, sin sí. tener que deber nada, entonces uh -huh. eso, eso, es, eso hay que legislarlo y hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Uh -huh. y, y luego, en, por otra parte, decir que hay gente que, que, que está cobrando 600, 700 euros y justo le llega para, para comer... Entonces, a eh, esas personas que tienen una una persona trabajando o, o con tres cuartos de jornada o o, o o, jornada o o haciendo lo que sea, no sobreviviendo, eh, si esos no pueden entrar en, en esa en esa eh, en esas medidas voluntarias eh, que no obligan a los bancos, si no pueden entrar esas personas también esas familias, pues no no tiene mucha o sea no tiene mucho recorrido esta, ¿no? entonces entendemos que ...que se debe legislar de manera más, no sé, más justa... Y, ...y, bueno, entendemos que hay gente, por ejemplo... ...que le queda muy poco de dinero para pagar... ...pero que no puede hacer frente a ello y no va... ...por qué tiene que perder la vivienda después de que uh -huh. tiene casi todo pagado, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría que buscar, pues, las moratorias... ...de decir, pues, dos o tres años sin que se cobren... ...los préstamos de esta gente que puedan pedir la, una moratoria... Eh, que luego cuando la economía se reactive puedan acabar de pagar el préstamo que tienen, etcétera, no uh -huh. o que se revisen los préstamos, que se revistan las condiciones, eh, que haya ayudas a nivel estatal, a ese nivel, ¿no? uh -huh. y que se, que, se, que se abone o que se, que se dé ayudas a las personas, y estas personas que a su vez paguen a los bancos, pero no al revés, uh -huh. o sea, porque si ayudas a los bancos y las personas van a tener... El mismo, el mismo parecido problema, pues no, no hacemos nada. ¿no? Perfecto, pues eh, son las 10 eh, menos cuarto ya. Eh, creo que se, se nos ha ido un poquito el, sí. el eh, tiempo. Ángel, hemos estado muy a gusto hablando contigo. Muchísimas gracias eh, a por, vosotros. por haber estado con nosotros y habernos acercado este, este problema... A, al mismo tiempo tan cercano que lo tenemos tan presente aquí en, en Berriozar y recordamos esas convocatorias esa doble convocatoria para hoy a las siete sí, y media de la, de la tarde y para mañana a las, a diez, las diez de la mañana eh, también en el ayuntamiento la, ambas en el en el sí, ayuntamiento sí porque está al lado la vivienda entonces eh, de allí iremos ¿no? perfecto pues eh, y luego convocar a la gente también que tenga problemas con los temas de hipotecas etcétera que antes de que sea demasiado tarde acuda a asesorarse o viene uh -huh. a la plataforma que nos juntamos los lunes a las 7 en el ayuntamiento, mm, en la en zona la cultura cultural Gune. Cultura uh -huh. Gune, o, o bien a Caritas o a los servicios sociales o de base o al ayuntamiento mismo que está haciendo una labor muy buena. Uh -huh. Bien, pues etcétera. que queda hecho ese llamamiento lo dicho Ángel eh, Millesquer, muchas gracias por haber estado Sorry. con nosotros y uh -huh. hasta la próxima. Gracias a, a todas y a todos. favor Reozando ya las 10 menos 10 de la mañana, nosotros también nos vamos a despedirnos sin antes recordaros que estaremos con todos vosotros mañana de nuevo a las 8 y media de la mañana con el Boletín Informativo en Euskera y a partir de las 9 de la mañana con el Magazine Berrión. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos de nuevo, como os lo he dicho, mañana en el 100.8 de FM o en internet, en eguskiplaza.net. Ordularte, Chincho, Aquizan, Taondo bici, Ayo.